Haciendo bailar a todo el mundo Con su excelencia Rockstar Y producciones zapata Araten a un ladito Porque llegó lo bueno Ay, qué angustia que tengo de llorar.